Buen día, compañeros, ¿cómo están? Buen、Gracias、día. Espacio. Bueno. bueno, contanos、eh, la actividad que hacen este,、eh, para reclamar, pero también para, para entregar bolsones de frutas y verduras. Bueno, así como lo acabas de decir, el sello distintivo de la UTT, porque somos la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra y lo que hacemos es producir alimento.、Eh, este miércoles, de 5 de la tarde a 7, Vamos a estar haciendo un feriazo y un yerbatazo, o sea, eso básicamente es vender alimento barato, agroecológico, a precio justo.、Eh, lo vamos a hacer acá en el almacén porque justamente ahí contamos un poco cómo se venía trabajando hasta, el, hasta hace una semana bastante bien, de forma articulada con el municipio y la cooperativa, cada uno de ellos haciendo lo que correspondía para ir avanzando en el tema de, de hacer llegar la luz. Con eso me refiero a hacer un, un mapeo del territorio, definir bien las parcelas, el listado de las familias para ver a nombre de quién iba a quedar el, cada medidor del U, etcétera, etcétera, etcétera, el presupuesto de cuánto iba a salir la obra, etcétera.、Eh, para mí, el tema, digo, eran los dos responsables, con los dos se venía articulando, pero ahora que llegó el momento de poner la plata para la obra,、eh, hablando en c r i e l l o s están pateando la pelota entre ellos, entonces, como no íbamos a ir... A la municipalidad hacer una movida y a la cooperativa hacer otra movida, decidimos hacerlo en el almacén para reclamar por igual a las dos partes. Y puntualmente lo que estamos pidiendo a través de, esta, de este feriazo y de este yerbatazo es una audiencia en conjunto con Carrascal y Napoli para ponernos de acuerdo, las tres fuerzas implicadas, los tres actores implicados, para ver de dónde van a salir los fondos para la obra.、Digamos. Bien, ¿Cu ¿cuántos son esos fondos, Iñaki? ¿Y qué, qué, ¿De qué qué plata estamos hablando? Estamos hablando de, de plata que para, para, por ahí para una persona individual parece mucho, pero que para fondos que maneja el Estado la cooperativa,、eh, no voy a decir que son un cambio, pero que son una moneda que están acostumbrados a mover. Acá lo que queremos decir también es que nos parece totalmente insólito y hasta mezquino que justo en uno de los barrios más humildes de toda la ciudad se le pida que salgamos nosotros a buscar la plata para la obra, cuando históricamente toda la obra que se han hecho De servicio, siempre se han hecho cargo las empresas. ¿Quién, Después, ¿Quién pidió eso? ¿La municipalidad y... o la cooperativa? La cooperativa, puntualmente. Bien, yo recuerdo que la última vez que hicieron un verdurazo ahí frente a la cooperativa, habían tomado un compromiso desde la cooperativa de pedir primero a la municipalidad una cuestión registral de los lugares para comenzar a hacer los pilares. La obra que tienen que hacer son esos pilares para poder llegar con la luz. Hasta cada vivienda, es así. Claro, tal cual, la bajada correspondiente a cada vivienda y también el alumbrado público, digamos. ¿Cuánto cuesta cada bajada? ¿Tienen un número? Sí, nos pasaron el presupuesto por escrito. Ajá.、Eh, Pero lo, po el... lo podés decir, digo, porque está bueno para que se sepa bien. ¿Cuánto cuesta? Espera, un... La obra en total son alrededor de 12 millones de pesos. Ajá. Por eso insistimos que para, para vos, para mí, esa plata individualmente es un montón de e d i t a pero para una empresa del tamaño de la cooperativa o para un estado municipal, en este caso, que tiene vinculación con la provincia y la nación, no debería ser un problema, digamos. Lo que sí, Miaqui, entonces, está, sí ha avanzado esto que tanto la municipalidad como la cooperativa decían, bueno, hay decisión política. Sí está desde el, desde el otro punto de vista. Político, técnico, administrativo, está decidido que se van a marcar las calles, que es que van a hacerse la obra. Es decir, el problema ahora pasa a ser otro. Es así. El problema puntualmente es que, que esa obra implica, implica dinero y, y se están pateando la pelota entre ellos para ver quién lo pone. Hay,、claro. Además, la cooperativa tuvo la actitud de decirnos a nosotros que va, salgamos nosotros a buscar la plata. Nosotros reiteradas veces le dijimos que queríamos seguir articulando y buscando la forma en conjunto de ir a buscar esos fondos, en todo caso, pero no se le puede pedir a un barrio que vaya a buscar la plata para financiar la obra de luz,、digamos. eso es totalmente irrisorio.、Digamos. Y la lucha por la tierra, que es lo, también quizás es uno de, de sus puntales para este, que están peleando y están luchando. ¿Qué dice la municipalidad? ¿Esas tierras de quiénes son y qué va a pasar con ellas? Eso quedó claro desde el principio, son tierras fiscales, que hace 20 años, algunas familias hace 20 años, otras hace 7, otras hace 3, pero que vienen habitando tierras que son del Estado Municipal、uh -huh. y la particularidad que tiene ese barrio es que son familias productoras, son familias que crían animales, que están ahí en el monte criando animales. Como siempre decimos, no es que no haya en la ciudad chancho, oveja, cabra, p e c h o n e s Caballo y vaca, sino que hay que ir a la periferia rural y, y uno va a encontrar un montón de productores. Ese barrio en particular tiene el, la singularidad de que hay muchas familias nucleadas más o menos en el mismo territorio,、uh -huh. que es donde nace la UTT.、Digamos. Y además también hay otro conjunto de familias que viven del, del, del reciclado, digamos, cumplen una función medioambiental y ecológica muy importante para la ciudad. Digamos. O sea, ahí está en pie todos los días de las 6 de la mañana. la cultura del trabajo digamos, y lo único que estamos pidiendo son servicios básicos que estamos hablando de la luz por el momento pero también falta el, el agua el gas etcétera ¿no? y las c l o a c a s pero bueno por eso para ser justos y firmes dos veces firmes firmes para reconocer que hasta el momento veníamos articulando de forma positiva pero también firmes para decir ahora que cuando se acaba la articulación y empieza la mezquindad se reinicia la lucha pacífica sin usar ninguna forma de violencia Como nosotros siempre lo hemos hecho, utilizando el alimento como una herramienta de lucha, pero para pedirles que, que se haga una audiencia en conjunto. Eso es lo que queremos que quede claro. Porque no ha recibido por separado y eso también se ha prestado a que en algunas cosas hemos avanzado, pero en otras siempre como que se patean la responsabilidad entre ellos. Y en esto, Entonces, bueno, ahora... bien. en esto de una negociación que va a ser eso, seguramente, entre la cooperativa, la municipalidad y la organización, ustedes tienen. ¿Alguna idea? ¿Tienen algún proyecto para presentar? ¿Hasta dónde podría pagar una familia esa obra y que se haga cargo la municipalidad o la cooperativa? ¿Eso lo han, lo han tratado con las familias? ¿O pretenden que la cooperativa y la municipalidad decidan eso? No, claro, o sea, la t i e n e que poner el Estado y la cooperativa a la plata. Lo que va a hacer cada familia es pagar la luz como cualquier vecino. O sea, cualquier pagar vecino el servicio.、Vina. Claro, cualquier vecino o vecina de la ciudad tiene luz y lo que hace es pagar la luz. Punto. No se le piden millones para pagar la obra del barrio de la luz. Sí, bueno, según el caso, porque eh, eh, no quiero decir que, que, está, que estamos、eh, disintiendo con el reclamo,、eh, no. pero porque se trata efectivamente de un barrio, pero algunos particulares tienen que pagar la bajada de la luz, el pilar.、Eh, de todos modos, se entiende que es un reclamo colectivo, no de una persona, así que, bueno, planteado está. Eh, Recordarnos el, el yerbatazo, si es así que se llama, el lugar, la hora. Sí, es yerbatazo y feriazo, porque también vamos a vender el típico bolsón de, de verdura, s que son 7 kilos más o menos, con 7 variedades. Eso estamos hablando siempre que es verdura agroecológica, fresca, a precio justo.、Eh, son 1.500 pesos el bolsón. Eh, les paso el WhatsApp que es 219224, ahí estamos laburando con lo que es la preventa de los bolsones y la y e r b a se compra el, en el mismo día,、digamos. el miércoles de 5 de la tarde a 7 acá en el almacén Pellegrini31 vamos a estar en, en pleno feriazo y hierbatazo, pero quien quiera reservar su bolsón lo puede hacer a partir de ayer ya mismo、eh, escribiendo a este WhatsApp o si no buscándonos en las redes. La red gremial UTT Santa Rosa, y si no, en Almacén UTT. Buenísimo. Bueno, y de paso, ya que estamos,、eh, vamos a tener para sortear acá productos、eh, del almacén en, en Radio Carmel. Creo que vos sabés mejor que, que nosotros mismos lo que hay ahí, así que p a s a el chivo. Exactamente. Eso es lo que estaba. Bueno, igual me acuerdo, más o menos de memoria, pero es un, un sorteo que vamos a hacer.、Eh, y va a haber、eh, una y e r b a una harina. Eh, un dulce de leche de cabra y se me fue otro alimento, pero bueno, son cuatro alimentos. Te,、eh, ¿Algún puré de tomate? De tomate ah, ¿no? una salsa de tomate, s、sí, un puré de tomate、ah, de los compañeros y las compañeras de, de la UTT de San Juan. Bien, buenísimo. Bueno, este, estaremos en contacto en estos días y sobre todo si hay una respuesta a esto que están pidiendo de juntarse con una mesa de diálogo con la municipalidad y la cooperativa Iñaki. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.